Muy, muy buenas, muy buenas tardes, queridos y queridas amigas de todos los jueves. Bienvenidos a esta nueva edición de Manija de Radio. Hacemos Manija de Radio hoy, jueves 5 de agosto. Gonzalo Vera en controles, descontrolado necesita un mi nombre es sandra canosa y todos ustedes del otro lado como todos los jueves acompañándonos y compartiendo esta tarde hoy una tarde especial para nosotros porque estamos cumpliendo un año de manija de radio en radio fogón así que vamos vamos a estar eh, saludándonos espero que nos mande ya, ya recibimos algunos mensajitos ¿Eh? De salutaciones. Hola, y Gonza. con tu operador histórico, aparte. ¿eh? <ríe> y con mi operador histórico. Que ya me puedo dar el permiso de retarlo y todo, porque no venía y me desesperaba. <ríe> no, pero eh, todo bien, te quiero mucho, Gonza. <ríe> y gracias por acompañarme. Y gracias también porque fuiste uno de los que me impulsó a estar en Radio Fogón. Bueno, nuestro teléfono de contacto para que nos manden saluditos hoy, 2944-917-288. Vamos a festejar este primer año de Manija de Radio y también vamos a tener info y notas que ya paso a contarte. En relación al proyecto del Parque de Antenas en Lago Puelo, vamos a estar hablando con Claudio Rivero, integrante de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Las Golondrinas. ¡Muy también hablamos con Carlos marillac acerca de la campaña solidaria organizada desde bomberos voluntarios del hoyo a beneficio de Fernando moyano Luciana cárdenas va a estar presente también a través de un audio que de una nota que le hicimos hoy a la mañana ella es la flamante coordinadora del área de defensa civil de la municipalidad del hoyo Laura Paglia nos va a estar contando sobre la crítica situación que se está viviendo en los institutos de formación docente de Chubut. Hoy tenemos la columna Lo que el Fuego nos dejó a cargo de nuestra amiga Angie Calero, quien nos eh, va a compartir la entrevista que le hizo a Pampa Díaz acerca de la muestra fotográfica de tragedias y craquelados. Y por supuesto, eh, tenemos el invierno cultural a cargo de nuestra amiga, la actriz Romina Giorgi, quien nos va a estar dando la agenda de teatro para este fin de semana en nuestra comarca. Completito, ¿viste que viste que teníamos? Bueno, vamos a arrancar musicalmente Manija de Radio con los Redó. ¿Sí? ¿Quedamos así? Queso ruso. Queso Si hiciste, cajiste en delirios, alemanas para armar. y muchos marineros te nos mandan đi. Equivamos las puertas del nuevo cielo. No te cuidan de la radiación, el electro de Elvis al morir. Fíjate de que la De la fecha te encontrás taca con saliva y nada más mordndo de la lengua por poco me engañas sentís la mosca joa Senti stare, caji senti di Manija de radio, Manija de, radio. Manija de radio, una variedad de voces. Una variedad de voces. Manija de Radio, un placer escucharles, además eh, me ha tocado operar ahí, así que bueno, eh, toda la buena onda y la energía de Sandra, este un abrazo grande y bueno, eh, que sea uno de tantos que vengan, eh, bueno, que quede Manija de Radio para rato, un saludo grande, nos vemos. Un de saludos de este primer año de Manija de Radio en Radio Fogo. Muchas gracias, José. Qué voz que puso, ¿viste? ¡Epa! Muy bien. Gracias, José, por estar siempre presente. Un abrazo. Sí. Ustedes también, si se copan, nos pueden mandar un mensajito al 2944-917288 saludándonos por este primer año de Manija, ¿eh? Manijeros, manijeras, manijeres. Bajamos entonces un poquito y vamos con nuestra primer eh, nota que hicimos en la mañana de hoy eh, a, a Carlos Marilac de la Asociación de Bomberos Voluntarios del Hoyo Quien nos cuenta y nos invita a todos a participar de esta campaña solidaria para Fernando Moyano Esto era lo que nos decía Carlos Marilac Estamos con Carlos Marilac, de la Asociación de Bomberos Voluntarios del Ollo, que nos va a contar acerca de la campaña solidaria que están haciendo eh, para ayudar a Fernando Moyano. Exactamente. Sandra, ¿cómo te va? Hola. Este, bueno, estamos con todo, muy entusiasmados, uh -huh. este, la verdad contentos de poder colaborar con Fernando, que sabes sabes que él este, estuvo en Bomberos hasta hace pocos años y el vínculo nunca se, nunca se rompió, siempre estuvo presente, incluso... Eh, en el afiche que estamos promocionando se lo ve este, que estaba cocinando para, para los bomberos, para uh -huh. los brigadistas, para todo el personal que estuvo afectado al incendio que empezó en marzo de este año. Él eh, permanentemente estuvo colaborando con nosotros y bueno, nosotros no nos olvidamos de eso. Y sobre todo sabemos que es una persona eh, muy querida, muy apreciada por todos. Eso se está viendo, se está viendo realmente. Hay muchas iniciativas. Nosotros desde Bomberos dijimos, bueno, vamos a organizar algo que esté al alcance inmediato nuestro. Entonces organizamos esta rifa de mil números eh, con 10 premios. Hay una bicicleta a 0 kilómetros rodada 29 como primer premio y otros 9 premios más que son realmente interesantes. El valor de la rifa es de 300 pesos cada una, y bueno, ya están disponibles, podés ir a buscarlos, ir a comprar un número a, al cuartel, o también retirar, si es un vecino o una vecina, puede retirar el, el, un talonario de 10 para salir a vender, uh -huh. está disponible, eh, ya hoy ya se retiraron cerca de 500 números, o sea, la, la mitad de, de lo que ya se hizo se retiró, y este bueno, muy entusiasmados, la idea es que el viernes que viene ya esté hecho, haciéndose el sorteo a las 12 mañana, del mediodía en el Juego de Paz. Bien, lo importante también es eh, cómo estuvo colaborando, porque estos premios son aportes que se hicieron desde la desde el pueblo, desde la comunidad. Tal cual, qué bueno que lo mencionás. Eh, hay aportes de, de bueno, de, nosotros vamos a hacer agradecimiento después, uh -huh. este una vez hecho el sorteo y demás, porque la verdad que estamos eh, muy entusiasmados con que se salga a vender, ¿no?, pero de cualquier manera tenés razón hay que reconocerle el, el, el apoyo de toda la comunidad porque este quedaron premios afuera que van a ser premios sorpresa, nosotros vamos a hacer el sorteo este, de los de los 10 premios que están y después vamos a ir sacando lo que nosotros nos da la comunidad, vamos a volver a, a entregárselo a la comunidad, ¿viste? Esa es la La, la idea nuestra no guardar para otra rifa porque sabemos que después organizamos algo nuevo y va a volver esta energía claro. viste se va, se va a repetir esto de que este nos acercan eh, objetos nuevos uh -huh. o este o bueno eh, por ejemplo en el caso de los lechones y demás que está fainados en el día la verdad que bueno el procedimiento sería ese, una vez que estemos hagamos el sorteo con, con la jueza este hacemos un vale y eh, llamamos, eh, vamos a anotar el teléfono en, en la rifa viste que está el nombre, el apellido y el teléfono, esencial para después poder comunicarnos con el, los que hayan sido beneficiados con, con el premio ¿no? Bien. Recordamos que, que, que Fernando lamentablemente tuvo un, un accidente que laboral no y que también eso le implica a él no poder eh, seguir trabajando por el momento mientras esté en tratamiento Sin duda, es, es es así lamentablemente nosotros estamos con el neimo viene arriba este porque queremos pasarle esta está este, este estímulo a fernando sí. sabemos que la situación no es nada fácil y este y estamos al tanto de, de, de, la, de cómo están tratándolo cómo están asistiéndolo para tratar de recuperar al máximo posible este el daño el daño que ha tenido y, y sí es como vos decís esto lo va a A alejar de su oficio de su actividad durante mucho tiempo claro. eh, ojalá que sea una pronta recuperación es lo que todos esperamos uh -huh. eh, pero de cualquier manera sabemos que es un camino largo uh -huh. y bueno en este camino vamos a estar con él ¿eh? bueno gracias carlos gracias bomberos muchísimas gracias a ustedes por estar ojalá tuviera la energía que hay en bos gran rifa solidaria, entonces hablábamos de eso con Carlitos Marilac les digo los premios, porque la verdad que son unos super premios, el décimo masaje corporal, noveno una picada completa, octavo un lechón dos pollos más bebidas plantas de vivero, una canasta apícola, un bolsón de verduras, cena para dos personas en el balcón restó un lechón y una bicicleta cero kilómetros rodado, 29 primer premio. ¿Qué tal? Por 300 pesos en bomberos lo conseguís. Me gustan todos, ¿eh? Sí, están buenísimos, muy, muy buenos. Eh, bueno, esto por un lado. Por el otro, cuando le pregunté con respecto a la sequía que estamos viviendo en estos momentos, temporada que eh, culturalmente en nuestra eh, en nuestra región está destinada a las quemas forestales, bueno, ¿qué eh, Eh, decidimos que iba a hablar de esto con la flamante eh, coordinadora de Defensa Civil de la Municipalidad del Hoyo, Luciana Cárdenas Y ahí fue fui en su búsqueda, así que a continuación lo que vamos a escuchar es lo que estuvimos charlando con Luciana Cárdenas Ahora estoy con Luciana Cárdenas, que es flamante coordinadora de Defensa Civil de nuestra localidad. Este, hola Luciana. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, yo dije flamante coordinadora, pero ¿cómo sería todo toda la nomenclatura? Eh, sí, soy la nueva ah. coordinadora del área de defensa civil de acá de la Municipalidad de Loyo. Ajá. ¿Vas a estar acompañada por quién? Eh, en el área voy a estar acompañada por Julián Rapopor, vamos a estar los dos en el área. Uh -huh. Bueno, este ¿en qué tiempos que reingresaste al área? no eh, ¿cómo, ¿Cómo vienen planificando el, el laburo a futuro acá? Eh, bueno, se está haciendo un trabajo bastante importante. estamos eh, Comenzamos con hacer relevamiento. Más que nada, bueno, el sector lo que es eh, catarata y ahí comenzamos a monitorear distintos tipos de arroyos en combinación con Bosque y la Universidad de Esquel. También en el, eh, el sector que fue afectado por el incendio, todos los arroyos que bajan de ese sector son los que están siendo monitoreados hoy. Así que se monitorearon antes de la lluvia después de la lluvia y ahora nuevamente se están monitoreando para tener un panorama de lo que se pueda llegar a venir. Uh -huh. Y con ese panorama, después, se, a partir de ese panorama, se tiene se van a empezar a plantear estrategias de eh, eh, de prevención o de escape o de evacuación. Eh, sí, mejoramiento de los arroyos, uh -huh. mejoramiento de los caminos y, como decís vos, apertura de nuevos caminos, todo lo que tenga que ver con la prevención y en el caso de que, bueno, no podamos prevenir y ya surja algo, de asegurar una buena evacuación. Bien. Bueno, y en estos tiempos, eso es para el futuro, y ahora eh, es que hay sequía en pleno invierno desde defensa civil qué se le puede eh, recomendar y cuál es el planteo que se hace a la población en estos tiempos que siempre fueron tomados como épocas de quemas, ¿no? Es ya la cultura y la costumbre en nuestra en nuestra zona. Eh, sí, como dice, estamos en época de quema, uh -huh. están habilitadas. Eh, ...pero están habilitadas por la mañana hasta el mediodía... ...y si bien hay días en los que están habilitadas... ...no es recomendable a veces por las temperaturas... ...ya tenemos temperaturas altas... Eh, ...y donde hay más vientos... ...así que a veces la gente nos llama al cuartel... ...y consulta y nosotros sugerimos... ...o sea, a veces... ...estamos en época de quema, como decimos... ...están habilitadas, pero no son recomendables... ...y lo que sí le estamos pidiendo a la gente es... ...en el caso de que realices la quema... No hacer una quema de gran dimensión, sino dividirlas en varias chicas, limpiar todo el perímetro y tener siempre algún reservorio de agua o agua en el caso de que se pueda llegar a escapar y también nunca irnos con la quema prendida. Lo que suele pasar es que, bueno, quedan algunas cenizas y dicen, bueno, esto se va a quemar, me voy, me retiro y a las dos o tres horas tenemos un incendio forestal. Así que estamos solicitando eso a la gente sumamente, por más que estamos en invierno, que estamos en época de quema, seguir con todas las alarmas y tener siempre cuidado, ¿no? Uh -huh. O sea que no dejar que siga humeando ni nada, sino es mojar hasta que no haya más más humo. Claro, eso sí, siempre. Porque o sea, el nunca... suelo por debajo sigue quemando. Sigue quemando. Igual, nunca retirarse de un lugar teniendo uh -huh. una quema encendida y nunca dejar nada encendido. Uh -huh. Asegurarnos de que quede bien apagado. sí Así vamos a volver a del al otro día o lo tenemos cerca de casa no o sea siempre a pagar es lo que estamos recomendando nosotros bueno bueno gracias Luciana y vamos a seguir en contacto para que nos vayas brindando información de lo que van haciendo desde Defensa Civil bueno muchas gracias a vos por acercarte y acá estamos a disposición bueno laburito eh, que les queda y que tienen por hacer en Defensa Civil y este con la temporada que tenemos en estos momentos y con la temporada de verano eh, que se que se viene no ya ya est está anunciado esto de la sequía así que prevención prevención vecinos vecinas recordamos las quemas habilitadas hasta las 12 y la recomendación que se da desde defensa civil es que no hay que hacer una gran quema sino dividirlas en varias eh, más pequeñas eh, para poder controlarlas mejor y eh, Sí, para poder controlarlas mejor Más que nada 4 TikTok Bueno, TikTok no Estoy mintiendo <ríe> Faltan tres minutos para llegar a las 4 de la tarde Estamos recibiendo mensajitos De feliz cumpleaños Uno de Manija de Radio Los vamos a leer después Ahora vamos a un tema musical Y volvemos El tema musical que habíamos elegido es Churupaca no se vive feliz Comiendo perdiz Pasan, los días pasan O se repiten u nas El jardinero no aparece y el pasto crece, crece Todo se muerbe en el verde Te fuiste, Cagón. te fuiste, te fuiste Se acabo hizo ganar buscandote hace tiempo se encogió tu sombra Ay, hace tiempo que no camino sola suelo solito olvidado suelo repleto de hombres sin pasado hombres de palabras hombres sin ¿Qué dices, sangrando eh. Viviendo de recuerdos lejanos. Abandona eso que te hace daño, eh. porque hay que quitar del camino lo que impide tu paso no, no hay. Eh. Abandonas, ya se y, y vete a bailar, porque no duele tanto. Pa' que no duela tanto... done. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Seguimos en Manija de Radio, habíamos anunciado, estamos en contacto telefónico con Claudio Rivero, integrante de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Las Golondrinas, por el tema del proyecto de parque de antenas que han presentado en eh, en la legislatura, en el Consejo Deliberante de Lago pueblo Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos para la radio y para el, los oyentes. Bueno, gracias. Bueno, eh, nos comunicamos con vos para que nos comentes eh, de qué se trata eh, este proyecto que se ha presentado desde eh, los vecinos de Las Golondrinas en el Consejo Deliberante del Lago Pueblo que tiene que ver con un parque de antenas en el Cerro Curumahuida, ¿es así? Eh, sí, es correcto. Eh, bueno, perfectamente. Eh, en principio para poder este, encuadrar un poquito el tema uh -huh. este es un proyecto que nosotros hemos venido presentando con algunas variantes propias de, de los cambios tecnológicos que hay y todo desde el año 2011 en realidad eh, lo hemos intentado presentar en reiteradas oportunidades con distintas administraciones y sinceramente no hemos logrado que existiera el, el quórum para poder este, este, aprobar una ordenanza que regule y ordene digamos eh, el funcionamiento de las instalaciones que se necesitan para para que tengamos una buena conectividad digamos Claudio, discúlpame instalaciones... Disúlpame que te interrumpa esto esto que ustedes presentaron es eh, debido a que la empresa telefónica eh, viene intentando eh, emplazar las las la, la antena en, en medio de, de, de la comunidad de las golondrinas sí Eh, en parte es eso y en parte eh, también eh, sucede lo siguiente. Estas instalaciones son imprescindibles sí. para poder tener conectividad. Uh -huh. Pero a su vez son instalaciones eh, que por las características que tienen, emiten radiaciones, eh, también son instalaciones que requieren determinados cuidados. Entonces eh, se necesita eh, un ordenamiento territorial, o sea, se necesitan ordenanzas que regulen los lugares donde tienen que ser colocadas estas instalaciones. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir varias eh, condiciones simultáneas. La primera es que el lugar eh, sea técnicamente factible, o sea que la antena pueda iluminar, que es el término que se utiliza, o sea pueda eh, llegar con la señal a los lugares donde realmente se necesita. Que en este caso sería... Eh, el hoyo, o sería Lago pueblo o sería Las Golondrinas o Cerro Radal, que son lugares que eh, no tienen buena este, conectividad pero además se requiere que eh, tengan una distancia de seguridad a las viviendas eh, donde viven las personas porque la exposición continuada a radiación es muy potente, estas antenas son antenas de alta potencia En porque requieren llegar a distancias muy grandes, ¿no? Uh -huh. Y también se requieren distancias de seguridad de las viviendas, pero además el lugar también tiene que requerir accesibilidad durante todo el año porque se requiere mantenimiento de los claro. equipos. Entonces, cuando uno superpone todo esto, bueno, los lugares adecuados son pocos. Y el Cerro Currumahuiga reúne estas tres condiciones casi de manera óptima. Lo que sucede es que si no tenemos esta regulación, las empresas al no regulación, se mueven con los criterios propios de las empresas, que es reducir los costos, y entonces terminan colocando las antenas en lugares en donde sí pueden eh, llegar con buena comunicación a todas las personas, digamos, que necesitan conectividad, pero lo ponen en un lugar que afecta o, o puede afectar el, la salud de las personas. ¿Qué es lo que sucede en golondrina En golondrina el lugar que dispone telefónica para, para colocar la antena tiene viviendas alrededor, en donde hay familias que tienen niños, sobre todo para la salud de los niños es, es problemática la exposición continuada a las antenas por eso nosotros venimos de lo, desde el 2011 insistiendo con que este se utilicen esos lugares ¿sí? sí y, y no bueno, han conseguido respuesta ahora... y, y esta vuelta eh, ¿consiguieron algún tipo de respuestas desde el Consejo Deliberante? Nosotros lo que hicimos fue fue como solicitar la banca del vecino y presentar un proyecto de ordenanza que hemos elaborado, que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, los vecinos de, de la Asamblea de Golondrinas, uh -huh. y eh, nosotros esperamos que eh, el Consejo Deliberante de Lagopuelo, digamos, en esta oportunidad le preste atención a un tema que para nosotros es importantísimo, más las condiciones en las que nosotros estamos en este momento, o sea tanto golondrinas como todo el ejido del Agopuelo inclusive el ejido del Hoyo eh, tenemos problemas gravísimos porque hemos sufrido un incendio que ha sido catastrófico mm -hmm. tenemos la situación de la pandemia que hace necesaria que haya virtualidad para que los chicos eh, puedan seguir educándose eh, bueno una serie de agravantes que hizo que nosotros volviésemos a insistir con esto porque lo consideramos un, un problema importantísimo y bueno esperemos que los que los concejales este este Eh, tengan la sensibilidad, digamos, para poder llevar adelante el proceso, porque lo que se necesita es que los concejales pongan en ordenanza eh, eh, los lugares habilitados, y entonces cuando las empresas vienen a hacer eh, eh, las infraestructuras que se necesitan para mejorar la comunicación, bueno, ya hay una regulación digamos que hay un marco normativo y las empresas tienen que moverse dentro de ese marco normativo. Eh, no, sé si, no sé si es suficientemente claro lo que estoy diciendo ¿no? se entiende, y aparte aparte me parece correcto lo que están haciendo, porque no es que están diciendo que no solamente, sino que además están dando una propuesta ¿no? Eh, desde desde los vecinos <risa> le están diciendo ¿Nosotros? no, pero con esta propuesta ya está, no tienen ni que pensarlo digamos eh, sí Sí, nosotros desde la asamblea de vecinos nunca dijimos que no a las antenas porque claro. son infraestructuras necesarias no nosotros al lugar en donde quieren sí. instalarla exacto, nosotros uh -huh. dijimos que sí, pero con todos los resguardos que se necesita y para eso se necesita que antes de que la, la empresa coloque las antenas nuestro municipio, en este caso Lago Pueblo, porque nosotros estamos en Golondrina y per pertenecemos al la Lago Pueblo o puede ser eh, el, el, en el caso del Hoyo el este, Consejo Deliberante del Hoyo generen la reglamentación que haga que las empresas tengan determinadas obligaciones que cumplir. ¿Para qué? Para resguardar la salud de los vecinos, este para que tengamos una una, una comunicación, pero también bien atendiendo a, a la salud de las personas. Y de hecho, lo que sucede en la práctica es que cuando nosotros decimos el parque de antenas del Cerro Curruma y las empresas prestadoras locales ya han hecho gran parte del trabajo porque lo han hecho de facto, digamos no tienen una reglamentación que las obligue pero las empresas prestadoras de servicios de internet, la cooperativa del hoyo también, este han instalado sus antenas ahí acá la discusión siempre se da con las grandes compañías multinacionales mm -hmm. eh, tienen otros criterios, porque ellos tienen criterios que están diseñados desde, en este caso Buenos Aires, y entonces no están atentos a, a lo que sucede localmente, las empresas pequeñas de acá que brindan servicio, la verdad que Eh, colocaron sus antenas, concentraron sus antenas en el Cerro Taza de Té, en el caso elegido Legido Lago Pueblo y, y en el Cerro Cúruma Abuida. Y estos dos lugares reúnen todas las condiciones para que para que este, se generen en los parques de antena y cumplan con las condiciones adecuadas. ¿no? Uh -huh. ¿Saben cuándo vas? Y por supuesto, sí. eh, la otra gran este, actora fue ARSAT. ARSAT fue una actora fundamental porque instaló la torre de la TDA, TDA. en en el Cerro Curumabuida y abrió el camino para llegar hasta arriba y se hizo la red eléctrica que llega y alimenta los equipos, o sea, la gran inversión que había que hacer para instalar las antenas ahí la hizo ARSAT en el año 2013 y bueno, eso también de manera indirecta le facilita y le abarata los costos a, a las otras este, empresas, digamos, fue el Estado Nacional el que hizo la inversión, mm -hmm. eso también hay que decirlo porque es importante, ¿no? bien bueno ojalá que sean escuchados y escuchadas y bueno desde acá todo todo el apoyo para para poder eh, eh, tener esta esta ley que regule o este proyecto de ley que regule la, la instalación de las antenas de comunicación para, para la zona no bien sí, una cosa que nosotros para nosotros es importante y que, que sí estamos pidiendo a la comunidad Ajá. es que eh, necesitamos que el proyecto de ordenanza que nosotros acercamos a la legislatura tenga fuerza y apoyo, digamos, de todos los vecinos. Sí. Entonces nosotros hemos distribuido copias de la ordenanza para que todos los vecinos la puedan leer y sea de acceso público uh -huh. y pedimos el acompañamiento de la población. Pedimos el acompañamiento firmando y adh adhiriendo al proyecto de ordenanza para que bueno nuestros concejales también sientan que Es su que es algo que nosotros los vecinos lo necesitamos y que ellos le, le dediquen la atención este para poder llevarlo adelante Nosotros hemos dejado copias en, este en el mercado de las golondrinas sí. que está a disposición para quienes quieran firmar e invitamos a todos los vecinos y pedimos a todos los vecinos que nos ayuden este a, a hacer, hacer esta movida porque bueno, esto es lo que nos va a traer la posibilidad de, en un corto plazo que las, las empresas hagan las inversiones y coloquen las antenas y nos mejoren el servicio de conectividad, que la verdad es una necesidad imperiosa, así que invitamos a todos a, a firmar y adherir y después, bueno, en la zona de Golondrinas eh, tenemos distintos eh, vecinos que se están moviendo y que están este, yendo casa por casa digamos, con las copias y tratando de lograr la mayor cantidad de acciones posibles Eh, creemos que es una eso es una movida que bueno vale la pena ¿no? hasta vale cuándo pena hay tiempo para y... hasta cuándo están juntando las firmas claudio y nosotros estamos juntando las firmas hasta el día sábado porque el lunes por la mañana en la sesión del consejo deliberante pedimos la banca del vecino Ajá. y nosotros como vecinos vamos a presentar la ordenanza para poner la disposición de todos los bloques Y, y bueno, y también lo hicimos por este camino para mostrar, digamos, que esto es algo que va más allá de eh, si algún bloque en particular o algún partido en particular lo quiere hacer, no, es una movida que eh, le sirve a, a todos los vecinos y que, bueno, esperamos el apoyo de toda la de todos los, los bloques que tienen representación legislativa en el, en el Consejo Deliberante de Lagopuelo, ¿no? Totalmente. ¿Les sirve a ellos también? <risas> eh... Sí, digamos, nos sirve a todos porque de alguna manera nosotros como vecinos lo que percibimos es que, bueno, las fuerzas políticas eh, están atentas a las necesidades de las personas. Este es un momento difícil porque, bueno, justo empieza la campaña política, siempre en la campaña política la competencia es más fuerte, entonces cuesta más poner de acuerdo a, a distintos sectores políticos, pero, bueno, la necesidad está ahora, entonces eh, hacer una pausa en este en la disputa electoral que hay, digamos, y, y prestar atención a lo que necesita la comunidad, me parece que, que, que suma y que, bueno, ayuda también a que nosotros tengamos mayor valoración de, de lo que son nuestras instituciones, ¿no?, de, de nuestros gobiernos. Totalmente. Bueno, Claudio, muchas gracias. Eh, yo soy del hoyo y yo puedo ir a firmar al mercado de las golondrinas, claro, ejemplo, claro, ¿no? Claro, claro, porque, porque en realidad es si se mejora la conectividad colocando la antena en el Cerro Curumagüida eh, prácticamente eh, el Cerro Curumagüida tiene condiciones técnicas óptimas y permite que la señal llegue desde el Pedregoso hasta Bolsón claro. porque entonces en realidad es algún beneficio que, que nos va a, a mejorar la conectividad a las personas que viven en el hoyo a las personas que vivimos en Golondrina, en Cerro Radal en Paraje Entre Ríos, en Lago Puelo e eh, inclusive la, la señal llegaría muy bien al turbio porque al estar en esa posición tiene vista directa a través del lago a, al paraje del turbio por eso nosotros insistimos en que es un lugar que tiene condiciones técnicas óptimas y bueno eso o sea también eh, quedó evidenciado con el estudio que hizo eh, este arat cuando mapeó toda la zona y colocó su antena que hizo una inversión enorme porque esa antena tiene una tecnología altísima para el momento en que fue colocada y la colocó en ese lugar o sea no lo estamos diciendo porque se nos ocurre a nosotros sino que atrás hay estudios de altísimo nivel eh, hechos por ARSAT uh -huh. bueno. bueno, muchas gracias este por este informe por ponernos al tanto de la situación y estaremos firmando entonces Bien Bien, esperamos la colaboración de todos los vecinos y este, un saludo para toda la audiencia y para ustedes también ahí en el equipo que trabaja en la radio. Bueno, gracias. Que anden bien Un abrazo, bueno. chau chau. Adiós, chau. Hablábamos con Claudio Rivero de la, de la Asamblea de Vecinos de las Golondrinas y bueno, con respecto a este tema del proyecto de parque de, an de antenas en el Cerro Currumahuida, este, que nos interesa a todos, ¿no? porque mejoraría la conectividad eh, en la comarca. Todos podemos ir a firmar hasta el sábado eh, en apoyo a este proyecto al mercado de las Golondrinas. Vamos a un tema musical, por favor, señor operador Ese es tu Walkman Que moderno que es Todo muy superado de traeta, hay que no lo puedo creer, mira. ¡Ay, a Hoy ahorita mismo, pues tú sabes, Desde Golondrina que? Sacajera, un abrazo enorme al equipo de Manija de Radio eh, que además de todo lo que aporta Eh, con su energía eh, genera más manija en otros ámbitos eh, y uno de ellos es el que se está bautizando últimamente como manija de baño eh, ya que Sandra nos impulsó a, a la construcción del baño actual eh, y a los próximos baños también así que gracias manija de radio y gracias manija de baño Hola manija de Rá saludo muy grande en este cumpleaños Gracias por Permitirme compartir esta columna En tu programa Sandra Que también es en este momento El informativo de la Fogón Semanario de la Fogón Si se quiere Y bueno, agradecerte por el compromiso a vos Y a quienes los jueves te van a a operar y bueno, a los que aportamos, a quienes aportamos un granito de arena con en mi caso con la columna, este desearle también ahí soplar un poquito esta vela de cumpleaños y desearte que bueno, que sigas adelante con este proyecto que, que tiene la energía que tiene esta Ariana que conduce, genia total, un abrazo grande Sandra para vos y para todos les que hacen manija de radio, besos. Feliz cumple para Manija de Radio, abrazo grande Sandra y quiero torta. <risas> ¿Ahí salgo? Ay... Todavía no me doy cuenta cuando estoy. Un año, un año. Muchas gracias, querides compañerites y compañeritos y compañeritas de, de radio. Y yo también quiero agradecer a Angie que me acompaña con la columna. Y, por supuesto, a todos los operadores este que jueves a jueves vienen a hacer acá la aguante a, a manija. ¿eh? Por supuesto, muchas, muchas gracias. Eh, y vamos por más manijas de baños también. Bien, claro que sí, Gerá. Eh, vamos a frenar un poco con los saluditos. Otra vez tenemos muy poquito tiempo, eh, como siempre, eh, pero vamos tranqui y vamos a escuchar a continuación eh, a Laura Paglia, que nos comenta acerca de la crítica situación que están viviendo eh, los institutos de formación docente de nuestra provincia. Hola, es un gusto saludar a toda la comunidad radial que, que escuche, que sintoniza y que nos brinda también la oportunidad de poder llegar a las distintas comunidades con las problemáticas que nos van atravesando en el nivel superior y en la educación en su conjunto dentro de la provincia. Mi nombre es Laura Paglia, soy la directora del Instituto 813. El Instituto 813 tiene carreras de formación de nivel superior tanto de formación docente como técnica Eh, no solamente en lago pueblo sino en El Hoyo, en Epuyén y en Cholila. Es decir que, que muchas de las familias que en estos momento están escuchando la radio seguramente han pasado ellas o algún familiar o algún vecino o alguna vecina eh, en algún momento eh, por el instituto. Eh, es un tiempo de, de bastante preocupación y de bastante tristeza para todo el nivel superior de la provincia. Esto no es exclusivo de, de nuestro instituto, del Instituto Compañero 814, que es de la misma región, sino que es algo que nos está atravesando a todos los institutos de la provincia y que nos tiene a todos y a todas las directoras y directores de, del nivel superior muy organizados y muy movilizados y movilizadas, igual que estudiantes y docentes ante las decisiones que se fueron tomando en este último tiempo. Cuando hablo de último tiempo, no me refiero solamente a, a, al hecho puntual que tuvimos que sufrir la semana pasada, que fue el cierre arbitrario y la baja arbitraria de las horas de los y las docentes cuatrimestrales que todavía no habían cerrado las cursadas. Es decir, arbitrariamente la ministra decidió dar de baja a todos y a todas las docentes eh, del primer cuatrimestre, Eh, ...que todavía estaban dando clase porque el cuatrimestre cerraba hacia finales de agosto... Y, ...y además eran los y las responsables de tomar las mesas de examen de los espacios cuatrimestrales. Por fuera de toda lógica y como un atropello hacia las autonomías de los institutos de nivel superior... Eh, ...que tenemos un calendario académico que organizamos junto con el Consejo Consultivo... ...y que además elevamos en tiempo y forma en el, al Ministerio que conoce nuestros calendarios decidió arbitrariamente, al 30 de julio, dar la baja a todos los espacios cuatrimestrales. Es decir que los y las estudiantes quedaron con muchos de sus espacios académicos sin poder cerrar o cerrándolos gracias a la organización, la buena voluntad y el acompañamiento de otros docentes de otras cátedras que están viendo cómo, cómo resolver junto a los equipos directivos esta situación inaudita. Eh, verdaderamente. Reitero que esto no es algo que nos pasó a nosotros eh, como Instituto eh, 813, sino que es una definición para toda la provincia, lo que implicó que junto con los y las directoras de toda la provincia de los institutos de nivel superior, eh, hiciéramos eh, varias presentaciones eh, por el atropello a lo que implica la decisión que tomó la ministra más allá, lo que implica en relación a las trayectorias de los estudiantes, lo que implica en relación al atropello respecto a las autonomías de los institutos. Eh, y esto es una más de un montón de otras situaciones que se vienen sucediendo a lo largo de los últimos dos años. Muchas eh, compartimos eh, con, con ustedes en otros reportajes y en otros encuentros donde fuimos contándoles el, el dolor por el que estábamos pasando eh, y los problemas por los que estábamos pasando por las decisiones que se tomaban. Concretamente a nosotros, y en esto sí fue particular hacia el Instituto 813, se cerraron arbitrariamente y sin ninguna justificación dos carreras de continuidad. Es decir... Estudiantes que iniciaron sus carreras en el medio de la pandemia, con todo lo que implicaba, ¿no? iniciar en medio de una pandemia, que tuvimos que de repente organizar todo el sistema para pasarlo a la virtualidad, con los problemas de conectividad y de luz, que que no hace falta que detalle, porque todos los que las que vivimos en la región sabemos de qué estamos hablando. Eh, muchos estudiantes decidieron, además por una cuestión económica, no cursar la totalidad de los espacios de primer año. Y, y esto pasó en todas las carreras porque solventar los gastos de conectividad eh, de datos que fue una, un compromiso que le pedimos muchas veces a la Ministra que, que gestione la liberación de datos para los y las estudiantes de, los, de todos los niveles eh, situación que no ocurrió eh, muchos estudiantes tuvieron que decidir en curs, entrecursar algunos de los espacios porque era lo que podían solventar y tampoco podíamos brindar lugares. Ustedes recuerdan que al principio de la pandemia, durante el año pasado, era muy eh, difícil que, que podamos encontrar espacios para convocarlos, para poder trabajar en conectividad, por ejemplo, dentro del instituto, porque esto no estaba permitido. Es decir, que muchos y muchos estudiantes cursaron solamente algunos de los espacios. La lógica era, porque además eran los lineamientos de nación, inclusive del, del sentido común, quiero decir, ¿no? no hacía falta ser un experto para entender que no se podían cerrar carreras porque muchos estudiantes tenían el derecho de esa continuidad. Bueno, todo esto nos fue tenido en cuenta y a nosotros nos cerraron dos carreras a principio de este año. Es decir, que los golpes que venimos recibiendo eh, son sostenidos y evidentemente responden a una política de ajuste hacia el nivel superior. Un nivel además que, que transforma a, no solamente a las personas sino a las comunidades porque todos los que y todas las familias que están escuchando seguramente tienen algún conocido o alguna conocida que estudió en el instituto y vio cómo pudo ir transformando su vida, inclusive nosotros tenemos muchos y muchas estudiantes que son los primeros o las primeras en recibirse de una formación superior y hoy están trabajando de profesores de biología, de profesores de historia, de profesores de lengua y literatura, de maestros, profesores del nivel primario, profesores del nivel inicial, profesor de física, eh, digo profesorado de matemática, los profesorados de educación especial, eh, no solamente para intelectuales sino graduados para sordos e hipoacúsicos, es decir, los técnicos y las técnicas que se han graduado de nuestro instituto que hoy hoy están trabajando muchos de de los bibliotecarios que están ocupando sus roles en las escuelas o en las, bibliote eh, en las bibliotecas populares eh, se formaron en nuestro instituto o los técnicos y las técnicas en administración pública que están trabajando en los municipios, quiero decir digo es tan fundamental la formación superior para empoderar a los pueblos que de repente estar padeciendo estas políticas de ajuste de desconocimiento de lo que pasa hacia adentro de los niveles y de los institutos de la riqueza que tiene esta formación es muy frustrante, es muy triste y necesariamente vamos a tener que defenderla no solamente los que trabajamos y las que trabajamos en los institutos, sino que, que las comunidades van a tener que también fortalecer eh, fortalecerse en la lucha para defender todo lo que pasa. Eh, bueno, simplemente compartirles esto, que estamos en alerta, eh, muy movilizados también, eh, con mucha esperanza también, porque esto no nos va a nosotros... A, a destruir va a desarmar porque también hay un juego bastante perverso de enfrentar a estudiantes con o a docentes, entre docentes que, que tienen que cerrar o a directivos contra docentes digamos todas estas decisiones tienen un montón de, de aristas eh, y decirles que tanto en el Instituto 814 como nosotros estamos fortalecidos y fortalecidas, que no vamos a permitir que se sigan avasallando los derechos, pero que necesariamente no eh, necesitamos valga la redundancia eh, contar con, con las comunidades por eso valoro tanto este espacio que nos da la radio agradecer nuevamente profundamente y bueno, y seguimos en contacto eh, un cariñoso saludo para todos y para todas y bueno, y espero la próxima estar compartiéndoles aperturas de carreras para el año que viene y, y buenas noticias eh, sostenidos y sostenidas en la esperanza a pesar de todo un cariño para todos Laura Paglia del Instituto de Formación Docente de Lago Puelo eh, comentándonos acerca de la grave y crítica situación que están viviendo los institutos eh de formación de nuestra provincia. Lamentable, pero ojalá, como dice ella, ojalá que para el año que viene se puedan dar mejores noticias y ojalá que eh, tengan el acompañamiento de toda la comunidad, eh, tanto educativa como de la comunidad en general, ¿no? Porque es, es el futuro también pensar en los institutos de formación docentes. Muchos chicos y chicas de acá que terminan el secundario, después continúan en, eh, en estos institutos para tener una una salida laboral y una y una carrera. Pero bueno, eh, son las condiciones que se están dando en nuestra provincia. 4, 5, menos 25 de la tarde, en un ratito nomás, llamamos a Romina Giorgi y vamos con el invierno cultural. No te muevas de ahí. la cortina, pero qué bonita que es igualmente, Here Comes the Sun the Beatles, elegido por nuestro operador, el original Gonza Vera. Bueno, y estamos en contacto telefónico con también nuestra columnista de todos los jueves, desde hace prácticamente un año, ¿eh? así que feliz cumple Romy y ¿cómo estás? Feliz cumple para ustedes, feliz cumple Radio Manija. Radio Manija, sí, Radio manija, manija. Manija de radio. Manija Manija. <risa> Pero es la Radio Manija, bueno, totalmente. Bueno, es, es la Radio Manija también, sí, lo que quieras, sí, sí. Feliz cumpleaños, no, no. un placer compartir con ustedes. Ya hace casi un año entonces sí, que estamos sí, sí. compartiendo. Sí, totalmente. Hermoso. Empezó Uy, sin querer, ¿viste? Vez. Empezó sin sin saber cómo, si seguíamos, si no seguíamos y acá estamos, un añito. Acá Y con un montón de cosas, porque uh -huh. nosotros también estamos cursando la sexta semana del invierno Epa. cultural. Sí, y esta semana tenemos nuevamente un invitado que llega desde Buenos Aires y, por supuesto, nuestros artistas locales. Uh -huh. Vamos a comenzar con lo que tenemos mañana viernes, Dale. 6 de agosto. Sí. Se presenta La Perrera, uh -huh. una obra realizada por Abril Beato, Bruno Vega y la dirección de Guido Arena y ahora la vamos a escuchar a Abril en un audio eh, que nos invita y nos cuenta un poco de la obra la escuchamos a Abril Beato Buenas, buenas a todos, a todas, a todes Baru y pelusas juglares de antaños Que recorren escenarios, plazas Y los más remotos lugares de este planeta Hemos llegado a la comarca andina Para contarles la historia de un amigo Cacho, un gran poeta Que se convirtió en perro ¿Querés saber más? Te invitamos a ver esta historia cantada y contada llamada La Perrera Este viernes a las 20 horas en Espacio Ave Fénix en el marco del invierno cultural con una entrada a la gorra apta para todo público ¡Quiero ir a verla! Es hermosa. La Perrera es una obra hermosa. Tuve la posibilidad de verla dos veces y la verdad que es muy tierna, muy bien actuada, muy bien dirigida. Los chicos cantan y tocan esos, esa música tan hermosa y tiene un mensaje final que no te lo voy a contar. Ay, no, hermosa. <risas> hermosa. Este viernes a las 20 horas en Ave Fénix a La Borra. Bien. Y el sábado 7 de agosto presenta en El Galeano a las 20 horas, también a la borra, versiones inhóspitas con las actuaciones de Héctor Ledo y Chud Abad donde dos canta dos cantantes de tango enfrentan con mucho entusiasmo el oficio de cantar imagínate Sandra lo que sucede en versiones inhóspitas con estos dos personajes tan dignos que tenemos en la comarca como son Héctor ledo y chuda ¿no los, los vierdan vi una vez y me me, me despanse de la risa realmente desopilantes los dos en todo sí, sentido sí, sí muy bueno desopilante este sábado a las 20 horas en el Galiano a la gorra el domingo 8 de agosto se Llega Volando Ando para Ay. festejar esta este mes de las infancias. Llega esta hermosa payasa al galeano con un espectáculo para toda la familia. La actuación de Natalia Manuel y la dirección de Maya Lopardo. Le pedimos, por supuesto, a la protagonista que nos cuente un poquito de la obra. Y ahí le escuchamos a Nati Manuel. Bueno, esta es una invitación eh, para niñas, niños, niñes adultes a que vengan a ver eh, el unipersonal de clown infantil volando ando este domingo día de las infancias en el centro cultural eduardo galeano eh, va a haber una sorpresita para cada niñe así que no se lo pierdan este, y bueno la, la invitación es de la payasa safe que mmm, les convida a compartir un fragmentito de, de sus días, de su vida eh, y que viviendo en la calle sueña con volar, como todas y todos que soñamos con volar algún día eh, volar en el anhelo de ser libre, de ser feliz eh, y de salirse de de la realidad que a veces nos acongoja un poco. Así que les invito a pasar un, un lindo día de las infancias eh, festejando en el Centro Cultural Eduardo Galeano este domingo a las 17 horas Volando Ando. No se la pierdan. Hermosa también esta obra, tuve la, la oportunidad de verla y me encantó, estuvo una es vez muy... eh, en, en el Zoom de Rincón de Lobos Volando Ando. Sí, sí es muy hermosa esta obra, uh -huh. tiene unas modificaciones espectaculares. Todos vamos cambiando, los artistas, los espectáculos, así que el que la fue a ver puede volver porque tiene algunas modificaciones y siempre es un placer ver a Natalia Manuel en escena. Sí. Este domingo también, pero a las 20 horas, llega desde Buenos Aires nuestro querido Agustín Soler, nuestro gran maestro del clown, con un espectáculo que se llama Ruedos. ruidos es un unipersonal que combina el clown con el mimo y los malabares donde el cuerpo escribe palabras en lenguaje universal tuve el placer de ver esta obra en un festival de clown y también es pero imperdible imperdible lo que hace Agustín con su cuerpo realización de los movimientos los movimientos continuos eh, impresionante pero bueno, él por supuesto, mejor que yo nos va a invitar para este domingo lo escuchamos Agustín Hola, me llamo Agustín Soler quiero invitarles el domingo 8 a las 20 horas en el espacio de Fénix voy a estar realizando un espectáculo de clown llamado Ruedos espero que puedan venir y disfrutar del espectáculo lo no escuchábamos entonces Agustín, Romy Muy lindo, este sí. domingo 20 horas en Ave Fénix, el valor de la entrada es de 400 pesos y para reservar, para ir a ver todas estas funciones que te conté recién, uh -huh. al 2944-201022, que es el teléfono del Invierno Cultural. Muy bien, señora, todo anotado y agendado, a una de ellas yo voy a ir, seguramente. Se, seguramente es imperdible todo, ¿no? Así que pásenla muy lindo Que terminen muy bien ese... de radio En ese eh. aniversario Muy feliz de compartir con ustedes Principalmente con vos Querida amiga eh. Que te quiero tanto Y que me encantaría en algún momento Volver a la radio juntas Uf, eh, Sería buenísimo eh, juntitas, juntitas. Dale, dale ya quedamos a, eh, Vamos agendando Acá en la radio estamos proyectando muchas cosas Manijas de muchas cosas Así que eh, te tenemos en cuenta me encanta, eh. un buen fin de semana para todos y para todas un besote, chau chau un be hablamos con Romy Giorgi en su columna el invierno cultural y ahora sí vamos con un tema musical como siempre cerramos este espacio con algún músico música, música de nuestra comarca hoy es el turno de él el tincazo falta de consejo ¿Qué le parece? Me encanta. más por salir a volar por los cielos prohibidos mordi una culpa al pasar no lo pude edit fue falta de consejo y así me fui metiendo en la bruma de un sueño. Se puede volver solo existe seguir por un mismo camino hay sol y no tiene final no hay karma en el andar de algunos peregrinos y así me voy bailando contigo al ritmo perdido si yo viniera Si no puede reír, si no puede gozar, es por falta de consejo, voce. Si no puede reír, si no puede gozar, es por falta... Hola San, hola Manija de Radio, bueno, feliz cumpleaños, feliz añito, me encanta que puedas estar realizando este proyecto y nada, bueno, por mucho tiempo más, por muchas tardes más o mañanas cuando quieras cambiar el horario también <ríe> y nada, contarles que, bueno, formo parte del grupo Sur en Vivo, soy Malena Y el 14 de agosto estamos dando estreno a la obra Reseteo, que ya están agotadas las entradas. Así que bueno, re felices por poder hacer la, la obra y, y que estén agotadas. <ríe> Un abrazo enorme y por mucha radio más y manija, manija. Escuchamos el tincazo en la voz Daniel Lugones, quien hoy va a estar acá como artista invitado en Radio Fogón en Maldito Rock. Hoy con nuestros amigos Lucas y Martín, a las 19 horas Daniel Lugones en Radio Fogón en Maldito Rock. No te lo podés perder y tampoco te lo podés perder a Daniel Lugones el sábado pasado mañana, el sábado 7, a las 21 en Casa de la Cultura. Muchas gracias por todos los mensajitos que estamos recibiendo acá. Connie mando un abrazote para Sandra y para todos los que hacemos manija de radio. Anaí Pereira también, un abrazo, abrazo manijeres, gracias Anaí. Eh, Mariana dice, abrazos para Manija de Radio, siempre con la actualidad del pueblo y de la comarca. Gracias, Sandra y a todos Gracias a vos, Mariana, también por estar siempre presente y por comunicarte ahora con el saludito que tanto nos gusta. Muchas gracias eh, a todos ahora Y ahora, para eh, que ya me pierdo, me, me obnubilo con los saluditos, ya subo por las nubes. Así. La columna, la columna. Ah, la columna, claro, por supuesto. Parte integrante de Manija de Radio, eh, la columna de Angie Calero, lo que el fuego nos dejó que hoy nos, da una, nos comparte una entrevista que le hizo a Pampa con respecto a una muestra fotográfica que ya se viene. Pero ellas tienen más para comentarlo. ¡Le escuchamos! Hacer como si viese una normalidad cotidiana. Objetos que quedaron perdidos hacen como si nada como si sus compañeros de estantería nunca se hubiesen ido o nunca hayan estado. Inventar una rutina en un suelo de carbón. Inventar un paisaje que mirar en una ventana inventada. El gesto de abrir un picaporte invisible. Cuerpo que no entiende. Solo hace lo que sabe con lo que le queda de. Hola, hoy en la columna Lo que el fuego nos dejó vamos a entrevistar a Pampa Díaz una compañera de aquí de la radio Fogón quien hace tiempo ya estuvo conduciendo la agenda cultural y el programa de Chicha y Limonada pero en esta ocasión la vamos a entrevistar por un proyecto que se llama Tiznadas y que tiene que ver con algo de lo que el fuego ha dejado en nuestra región vinculado a los lenguajes artísticos ...y el compromiso que puede tener el arte... ...en un contexto tan complejo... ...como el de los incendios de nuestra región. Pampa, contanos cómo viviste en lo personal... ...los incendios del 9 de marzo. Eh, lo que te puedo decir es que justo me tocó de cerca... ...porque bueno, se prendió fuego, sí, la casa donde donde vivía... ...y bueno, la casa de gente muy querida... ...en el mismo terreno... Eh, y bueno, fue como una situación bastante violenta, intensa, o sea, dolorosa... La verdad es que estuvimos evacuando hasta el último momento y después volvimos cuando ya había pasado un poco el fuego a ver qué quedaba y bueno, tres casas ya no estaban más y había focos por todos lados y bueno, estuvimos ahí apagando lo que se pudo hasta que se largó a llover y después la sensación de como de una tremenda adrenalina que no podía, no es que era un estado depresivo sino más bien como eufórico de la adrenalina misma en sí y fue decantando a lo largo de los meses, yo creo que todavía falta que decante Fue como una experiencia que fue un, un antes y un después para todos los vecinos de la comarca. Eh, se sigue sintiendo el, el dolor y el horror cada vez que uno pasa por ahí, o por lo menos yo, a mí me pasa así. Y bueno, después fue toda la movida de recibir un montón de donaciones y de ayuda y de la red, pero fue un sacudón. Lo más doloroso es ver que, que sigan pasando esas cosas y bueno, desde mi punto de vista, que creo que fue intencional el no, no entender bien qué es lo que hay atrás de todo esto, pero sí que es algo como terrible y grande y, y doloroso. Pampa, ¿qué es Tiznadas? ¿Cómo y con quién se llevó a cabo este proyecto? ¿Qué las motivó a organizarlo? ¿Qué es un trabajo teatral gráfico? ¿Dónde, cómo y cuándo lo realizaron? ¿Nos puedes contar un poquito sobre la propuesta? Tehnadas es un grupo de teatro en el que participamos Abril Biato y yo para esta muestra eh, llamamos convocamos a más intérpretes Tony Bochart, Anaël Luones y convocamos también a la fotógrafa Lucina Radeland para hacer esta esta propuesta que eh, le La llamamos teatro gráfico, básicamente porque las fotos que fueron tomadas son parte de escenas de improvisaciones teatrales hechas para las para las fotos, básicamente, para obtener fotos, pero el proceso de construcción fue en base a pautas de improvisación sobre escenas ya escritas previamente. Entonces, básicamente hay tres escenas. Una se llama ser un, ser el bosque, que tiene que ver con poder sentir en carne propia, como si fuésemos el bosque arrasado, poner el cuerpo ahí sin generar distinción entre el territorio y nuestros cuerpos. Entonces, esa fue la pauta de improvisación para esa escena con, en la que participamos y Lucina fue sacando fotos. La siguiente escena era eh, como en casa, sin casa. Lo que buscábamos reflejar era eh, lo que pasa a veces cuando cuando te ocurre este tipo de pérdidas, que algunas cosas por ahí rescatás y algunas cosas quedan en pie y otras se van y es aleatorio, eso es azaroso. no Entonces es como que se genera como una estructura con las cosas viejas que tienen historia y de repente con las cosas nuevas. Entonces jugamos un poco con esta idea, ficcionando como si siguiésemos con nuestra vida cotidiana con lo que quedó. Entonces jugamos con esa idea y la, el tercer concepto de las fotos, la tercera escena, se llamó riquezas de Modiro, con signo de interrogación por jugar un poco también con la idea de la riqueza del territorio que se perdió versus la riqueza que buscan obtener a costa de toda la, la media minería, no entonces un poco esos con esos tres conceptos fuimos jugando en riquezas se hizo como una cena de, de irónica no con fideos y una cena como como unos personajes ricachones que celebraban eh, sobre ese territorio quemado se vendían la tierra y se la repartían como un poco y tratando de Bueno, y básicamente lo que eh, nos motivó a hacerlo... Eh, en principio para mí fue el dolor de haber vivido algo tan traumático como fue el incendio y la necesidad de siempre convocar al arte como herramienta para transmutar, para poder sí, hacer como un acto liberador de alguna manera o por lo menos poner en juego varias capas, varios niveles de lo que sucede, tratar de como con una imagen convocar a, un, a nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra ideología, también lo que nos atraviesa y también generar preguntas, no dar eh, algo ya definido, sino que inquiete, que mueva, nos corra un poco del lugar. Entonces, un poco lo que nos motivó fue eso. Básicamente, eh, el arte que tiene esa, esa propiedad de sanadora también y de cuestionar y de hablar por, por más que muchas otras cosas. Y bueno, lo realizamos en abril, habiendo pasado ahí algunas de las semanas de los incendios, cuando logramos acomodarnos un poco, convocar la gente, escribir las escenas, bueno, y todo eso. Y lo realizamos ahí en el terreno de la Radio Fogón, que es donde bueno yo estaba viviendo y donde quemó la casa de mis seres queridos. Y... Así que bueno, lo realizamos en ese territorio. Además, Miriam nos habilitó que lo realicemos ahí. <risa> ¿Qué lugar ocupa el lenguaje artístico en las problemáticas sociales de nuestra región y cómo pensás que puede impactar esta propuesta eh, artística en nuestra zona? Eh, yo creo que ocupa un lugar muy importante porque es un lugar donde hay mucha actividad artística de todas las ramas eh, creo que todos tenemos un poco esta capacidad de, de producir arte de comunicarnos de esa manera la verdad es que ¿cómo pensamos que puede impactar no lo sé en un poco fue como tirarnos un poco a la pileta nos dio un poco al principio de poco de miedo entre comillas de que alguien se sintiera tocado o le o resultara un poco chocante no chocante, canten, sino como que se se viera como, le resultara como demasiado fuerte, pero bueno, los míos que uno siempre tiene cuando presenta algo, ¿no? Bueno, la verdad es que tampoco terminamos de hacer la muestra, entonces todavía estamos viendo cómo, cómo, cómo es el impacto. Las evoluciones que recibimos por ahora fueron todas muy buenas, como la gente se movilizó bastante, Eh, se sintió identificada. La verdad es que recibimos buenas respuestas. Sí, por ahora solo lo hicimos por Instagram, entonces también tuvo cierto alcance. Pero bueno, la verdad es que también fue como un trabajo intenso, pero acotado. Fue un solo día de fotos y fueron estas tres escenas. Entonces tampoco eh, todavía tuvo tanto impacto, creo yo. Eh así que bueno pero siempre siempre me parece como que el arte es una herramienta esto ¿no? como para poder decir cosas sin juicio sin tanta moral sin ser tan directo porque también a veces ir solo en una dirección es es eh, excluir un montón de otras cosas que suceden a la vez. Como poner el ojo en un solo lugar, a veces nos quita la posibilidad de, de ver un entramado o de ver volúmenes. y Como que el arte aporta un poco de, de otra cosa. Yo creo que nos hace también poner el cuerpo, no estar siempre en la cabeza, eh, nos hace poner la emoción. Entonces, es como que es una búsqueda de de otro lugar de, de sensibilidad. Entonces, me parece que en este momento en el que eh, Todo está cambiando tanto y eh, no tenemos tantas certezas y a veces perseguir verdades es un poco frustrante eh, y un poco que nos queda como corto porque la verdad es que nos está, están pasando cosas muy grandes que también nos exceden. Entonces me parece que esta zona es muy rica en todo lo que es también el arte y poder habitar otros modos de vida, ¿no? Cómo escapar todo el tiempo al sentido común y al miedo. Está abierto, y tierra fértil. Para, para que se generen otro tipo de movimientos. Entonces, bueno, nada, fue una zona que lo recibió bien, así, abierta, y, y bueno, nos, di, nos dieron devoluciones de, de qué bueno, qué original, qué fuerte, eh, qué bello también, porque la verdad es que eh, Luisina Radena, la fotógrafa, tiene un ojo muy especial, eh, es hermosa su, su, su arte también. Entonces, bueno, nada, tuvo un impacto positivo. dónde y cómo se puede ver o apreciar este trabajo. Es un proyecto abierto, ya está culminado. Bueno, lo que quieras agregar para terminar la entrevista. Bueno, este trabajo por ahora se puede ver en Instagram, en arrobatiznadas. Es muy fácil entrar. Eh, decidimos hacerlo por redes porque me parece que tiene un mayor alcance, que lo podés compartir fácilmente, que por ahora es gratuito si tenés internet, si no vas a, a, un, a algún lugar que hace internet. Y bueno, imprimir en papel también es costoso, como con una muestra también es mucho desgaste para hacerla real en papel ahora. Entonces, bueno, por ahora la alargamos por Instagram. Ahí también están subidos unos textos que escribimos acompañando las imágenes bueno es un proyecto abierto por ahora hicimos esto digamos con estas personas no es que está cerrado lo que pasa es que bueno hicimos una primera instancia lo que sí se viene en una segunda instancia que son postales como unas postales típicas que uno mandaba por correo en su momento como se usaba el correo pero bueno con estas imágenes entonces ya van a llegar en papel también y bueno no quiero agradecer a la radio Fogón por seguir en pie y por porque son una radio hermosa, de la que siempre me encanta participar. Te quiero agradecer a vos, Angie, eh, nada más por ahora. Así que les mando un beso enorme y bueno gracias por el espacio. Ya llegamos al último segmento de Manija de Radio en este día de su primer cumpleaños en Radio Fogón. Right. Vamos a cerrar con una invitación para una actividad que van a ser los vecinos de bosques al sur y para eso vamos a escuchar a continuación eh, lo que nos decía marcos hola buenas tardes eh, muchas gracias a todas las compañeras y los compañeros de radio fogón eh, nos dirigimos a ellos a los oyentes Somos vecinos del barrio Bosques al Sur, eh, uno de los barrios damnificados por los incendios intencionales del 9 de marzo, junto a la ecualdea, a la parcela 26, el Pinar. Bueno, y en este caso nos estamos convocando a toda la comarca, a toda la comunidad, para este domingo 8 a una actividad, una minga y un festival que vamos a organizar en el barrio Bosques al Sur. Y el motivo de la misma actividad es que queremos que termine el hostigamiento por parte de la policía de mazoni que hace más de 10 días se instaló frente a nuestro barrio, que durante el día y la noche nos están hostigando, provocando, amenazando, en una situación realmente temerosa para todas nuestras familias. Este, estamos realizando esta actividad para exigir que termine el hostigamiento, que se retire la policía de Mazzoni, contamos con el apoyo de decenas de organizaciones de derechos humanos y sociales que se están adhiriendo y bueno, los queremos convocar a todos a ser visible esta situación que no tiene ninguna justificación porque acá solamente hay tra familias trabajadoras que quieren reconstruir sus casas en paz y que tienen todo el derecho a una vivienda y a una vida digna. Se agradece la difusión de este evento y muchas gracias por el contacto. Quedamos todos invitados entonces esta Minga Abrazo Antirrepresivo organizado por los vecinos de Bosques al Sur para este domingo a partir de las 11 horas donde habrá micrófono abierto, más música en vivo e intercambio de semillas. Y por otro lado también desde la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Bosques al Sur han enviado una nota de solicitud de adhesiones Eh, para exigir el cese del hostigamiento, la persecución y el abuso policial a, a los vecinos y vecinas de ese paraje eh, y se solicita eh, el pronunciamiento y las adhesiones de las distintas organizaciones y, perso y personalidades vinculadas a los derechos humanos, a los gremios de trabajadores y a otras organizaciones y asambleas en general para adherirse tienen que dirigirse al mail Bosques, bosquesalsurr40.gmail.com Bueno, y ahora sí, nos despedimos de todas y de todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado junto a nosotros en este primer año de Manija de Radio. Quiero agradecer a todos los operadores, también a los chicos que me... Que me que me acompañan todos los jueves a través de la operación técnica, la musicalización y el aguante que hacen acá eh, en Manija. Eh. Muchas gracias gonzavera desde el primer día también eh, acompañando y nos reencontramos con todas y todos ustedes el próximo jueves en esto que es Manija de radio. de radio Manija de Ciao. Radio Jueves 15.30 por Radio Fogón La Comunitaria del hoyo Manija de Radio no. 97.3 del Dial Por Radio Fogón La Comunitaria del Ollo Radiofogón.blogspot.com Y también en la app de Red Enfoque Manija de Radio Manija de Radio, Manija de radio. Una variedad de voces